La lucha constante, el apoyo de, de mucha gente amiga, los, los amigos, los familiares, los compañeros de la Comisión de Familiares de Víctimas de Impunidad, que es una comisión que se formó en Tucumán, integrada por familias, por víctimas de delitos que están impunes, la prensa independiente que no deja que el caso quede invisible, como otros tantos casos, permite que estos avance Y acá quedó en absoluta evidencia, las maniobras de encubrimiento que están digitadas desde el más alto nivel del poder eh, político del Alperovic y de su esposa de de que siguen cobijando y protegiendo a los encubridores altos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Policía de Tucumán y de la Justicia como el fiscal Albaca o como el jefe de los fiscales de Pero el agregante de que le dan la jubilación en tiempo récord por ejemplo, Albaca le cobraron la jubilación de 53.000 pesos con el 88 cuando ya está comprobado que no solo ha cometido terribles delitos en el caso de Paulina, en el de Paulina, después de 22 años de actuación la fiscalía recién le hacen una auditoría y detectan una cantidad increíble de delitos cometidos en su fiscalía por él. Este hombre se va premiado con una jubilación de 53 mil pesos.